Cuentos de hadas españoles Los regalos mágicos Era así una vez un campesino pobre llamado Ron Que vivía en una pequeña aldea con su madre El dinero se les acabó Y decidió ir a un pueblo vecino más grande a buscar trabajo Su madre le dio tres pedazos de pan para almorzar Toma esto y ten mucho cuidado y cuídate mucho No te preocupes, madre. Pronto encontraré trabajo y nuestros problemas habrán terminado. Ron caminó durante horas por el bosque. Al anochecer estaba cansado y hambriento. Entonces decidió descansar en el bosque. Encontró un enorme roble y se subió a una rama para mantenerse a salvo de los animales. Pero de repente, tres cisnes que vivían en un lago cercano... Aparecieron delante de él Cuando llegaron a su lado, se volvieron ángeles Ron los miró hipnotizado Uno de los ángeles lo vio y les señaló ¡Mirad, un humano! ¡Se supone que un humano no puede vernos! Debe ser un hombre realmente bueno Porque solo los hombres buenos pueden soportar nuestra luz ¿Qué haces aquí, en este bosque, a estas horas de la noche, humano? Me he ido de casa para buscar trabajo en un pueblo vecino. Si has tenido que salir de casa para buscar trabajo, debes estar muy necesitado. Ten, coge esto. Donde sea que coloques esa rama, surgirá una casa. Esa casa tendrá todo lo que puedas necesitar. Camas para dormir, ropa en los armarios, comida en la mesa, dinero en los cajones, cualquier cosa. Gracias, muchísimas gracias. Ahora debes abandonar este lugar porque Los Ángeles no podemos hablar con humanos durante mucho tiempo. Por supuesto, con este regalo podré instalarme en cualquier parte. Gracias. Entonces Ron abandonó el lugar y caminó por el bosque. De repente, cuando cayó la noche, hubo grandes truenos y relámpagos, y comenzó a llover. Ron estaba a punto de colocar la rama en el suelo, cuando de repente escuchó un sonido. Alguien estaba temblando. Ron fue en su dirección, y vio a una familia temblando bajo la lluvia. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estáis así bajo una lluvia como esta? Nuestra casa fue destruida por un rayo anoche Y ahora no tenemos dónde vivir Somos pobres y no podemos construir un nuevo hogar Y mis hijos tienen hambre hmm. Ellos lo necesitan más que yo Mirad, coged esto, resolverá todos vuestros problemas Gracias, joven Pero ¿cómo podremos pagarte tu amabilidad? Solo dejadme pasar la noche aquí Por la mañana me pondré en camino Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras Ron salió de la casa por la mañana Y se fue de nuevo a buscar trabajo Caminó todo el día por el bosque y por la noche decidió descansar. Esta vez encontró una pequeña cueva en la ladera de una colina y decidió pasar la noche allí. Justo cuando estaba a punto de dormirse, vio la misma extraña luz en el cielo. Los cisnes descendieron y se convirtieron en ángeles nuevamente. Uno de los ángeles lo vio. Mirad el mismo humano, otra vez. ¿Nos estás siguiendo? Y de todos modos, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No te dimos una casa la otra noche? Entonces, ¿por qué estás aquí en el bosque? Oh, al final no me quedé yo el hogar mágico. Y Ron les contó a Los Ángeles todo lo que había sucedido la noche anterior. Como podéis ver, lo que hago es dirigirme en busca de otro pueblo para buscar trabajo. Bueno, lo que hiciste anoche fue algo amable y algo estúpido también No podemos darte algo tan magnífico como la casa mágica, pero podemos darte esto Sí, mira esto de aquí Un plato que nunca te dejará pasar hambre Esto hará cualquier alimento que desees Para la cantidad de personas que quieras Coge esto y esta vez, por favor, quédatelo. No lo regales. Y ahora, por favor, abandona este lugar. Muchas gracias. Abandonaré este lugar de inmediato. Ron caminó por el bosque y pronto llegó a una pequeña aldea. De repente, vio a un anciano caminando con un montón de hierba en la cabeza. El hombre era tan viejo y débil que casi se cae por el peso del bulto. Ron le ayudó. Señor, no debería cargar con tanto peso a su edad. Deje que le ayude. El hombre llevó a Ron a su casa en la aldea y Ron dejó allí el bulto. Muchas gracias, hijo. Ha sido de gran ayuda. Pero, señor, ¿por qué trabaja tan duro? No tiene a nadie que le ayude. Mi esposa y yo vivimos solos. Si no trabajo, ¿cómo ganaré dinero para poder comprar pan? Es viejo y está débil. Todo lo que puede hacer es cortar un poco de hierba, pero incluso eso es difícil para él ahora. Parece que no han comido bien desde hace días. Por eso está tan débil. Cojan esto, por favor. Hará toda la comida que deseen y para toda la gente que quieran. Pueden comer a su gusto y así usted volverá a ser fuerte. Pero esto te pertenece. No podemos cogerlo. Lo necesitan más que yo. Aún soy joven y fuerte. Puedo encontrar trabajo fácilmente. Quédenselo, por favor. Solo déjenme pasar aquí la noche y compartamos la comida. Entonces Ron le pidió al plato que les diera sopa caliente, menestra de verduras y pastel de frutas. Y los tres compartieron felizmente la comida. A la mañana siguiente, la anciana le preparó algo de comida para ese día y Ron se fue al bosque una vez más. Caminó todo el día y por la noche encontró un pequeño hueco en un árbol lo suficientemente grande como para acostarse. Tan pronto como se acostó, vio la misma luz en el cielo. Los cisnes se abalanzaron y se convirtieron en ángeles. ¿Tú? ¿Otra vez? ¿Ahora qué estás haciendo aquí? ¿No te dimos un plato que podía producir alimentos anoche? Por favor, dinos que no lo regalaste. Pues sí, lo hice. Una pareja de ancianos lo necesitaba más que yo. Y Ron les contó todo sobre la pareja que había conocido la noche anterior. Vaya. ¿Y ahora qué te damos? Nada, está bien. No tenéis que darme nada más. Tenemos que hacerlo, siempre que nos encontremos con un humano que soporte nuestra luz. Pero recuerda, este será nuestro último regalo. Toma estos zapatos. Te llevarán a donde quieras en un solo instante. ¡Oh! Esto va a ser muy útil Cógelos y deja este lugar, por favor Y esta vez guarda este regalo para ti Gracias Entonces, Ron se puso los zapatos Y deseó llegar a la siguiente aldea Al instante, desapareció del bosque Y apareció en el pueblo vecino Cerca de una posada Ron decidió pasar allí la noche Mientras cenaba en la posada Se le unió otro viajero. ¿Te importa si me uno a ti, amigo? De ningún modo. Ven. Soy John. ¿Tú cómo te llamas? ¿Y de dónde vienes? Soy Ron. Y he venido aquí a buscar trabajo. ¿Tú qué haces aquí? Oh, he trabajado mucho durante los últimos cinco años lejos de casa y tengo muchas ganas de volver. De hecho, continuaré con mi viaje en cuanto terminemos de cenar. ¿Viajarás de noche? No sabes lo que es echar de menos tu hogar, Ron. Mi hijo tiene que estar esperándome. Creo que hubiera llegado dos días antes si no hubiera sido por la lluvia y las tormentas. Parece que también va a llover esta noche. No me importa, me voy a casa. Ven, acompáñame Ponte esto ¿Por qué? Estos zapatos te llevarán a casa al instante Yo no tengo prisa por llegar a ningún lado Tú los necesitas más que yo Así que John usó los zapatos Y al instante desapareció para volver a su casa A la mañana siguiente Ron recorrió el pueblo buscando trabajo Pero no encontró ninguno Por la noche regresó a la posada Fue a su habitación Y estaba a punto de dormirse, cuando vio la misma extraña luz, los cisnes y los ángeles nuevamente. Definitivamente nos estás persiguiendo. No, no lo hago. Parece que los zapatos te trajeron aquí en un instante. Pero... ¿por qué sigues aquí en esta posada? Puedes volver a tu casa y viajar aquí en un instante para trabajar todos los días. Por favor, dinos que todavía tienes los zapatos, ¿verdad? No. Ron les contó todo acerca del viajero. No tenemos nada más para darte. No hace falta. Podemos devolverte nuestros regalos si lo deseas. Volverán a ser tuyos si quieres. Piensa, si pides la casa, nunca más tendrás que volver a trabajar. Y podrás vivir muy feliz con tu madre. O, oh, si eliges el plato, tu madre y tú tendréis la mejor comida del mundo. Y nunca más tendréis que volver a trabajar duro. Y con los zapatos podrías viajar desde casa al trabajo en un instante. ¿Qué regalo deberíamos devolverte? Ninguno. Las personas a las que les di esos regalos los necesitaban más que yo. Estoy muy contento por ser como soy Joven, fuerte y capaz de trabajar ah, Que así sea Los ángeles desaparecieron Y Ron se fue a dormir A la mañana siguiente, cuando Ron despertó ¡Despierta, hijo! Pero, madre, ¿qué estás haciendo aquí? Uh, ¿Qué? Mira lo que ha pasado aquí, hijo ¿Qué es esto? Nuestra casa de repente se ha convertido en esta mansión ¿Cómo? De repente un cisne voló por la ventana y dejó caer un pequeño pergamino en el regazo de Ron Ron lo abrió y lo leyó Solo te estábamos poniendo a prueba Ron Sí, las personas a las que les diste tus regalos los necesitaban más que tú Los necesitaban mucho y debido a tu amabilidad y generosidad pudieron quedárselos Firmado, tus amigos, los ángeles Así que Ron y su madre vivieron felices durante el resto de sus vidas Pero nunca olvidaron ser amables y compartir su buena fortuna con todos aquellos que les rodeaban